Toda la inteligencia inquisitiva de la humanidad que tiene la oportunidad de contar su historia como con, contar, contar su historia a quien quiero ir más, más allá pasa allá Donde no, no llegan, llegan los ojos, ojos. donde no llegan los ojos, en un lugar del universo, en algún lugar del universo, se escucha el FIFA. Resfriada noche en Buenos Aires, en Rosario, en Santa Fe, en Tres Arroyos, en Epuyén, en el Valle de Cala Muchita, en Salto Encantado. Hace frío, señor Hernán, ¿eh? Esto, es, esto va en serio, ¿no? Será la tarde en Jujuy, el crepúsculo en Esquel y en Formosa, y una tibia mañana quizás en Capilla del Monte y en Neuquén. Bueno, en Neuquén no tanto, ¿sí? A través de todos esos puntos y en Internet, por intermedio de la red satelital de Farco y de Frecuencia Cero, por supuesto, se emite nuestro mensaje destinado al cosmos. El confín del universo, quizás en algún planeta así, muy frío, alguien nos escuche y nos conteste probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad. Los proyectos costosos se tornan vulnerables si toman mucho tiempo en desarrollarse, Debido esencialmente a cambios políticos que puedan producir alteraciones en el liderazgo y a los periodos de recesión en los que cae la economía de tanto en tanto. Las fotografías de obreros desempleados y de niños sin hogar contrastan visiblemente con imágenes de astronautas jugueteando a bordo de un buggy en Marte. Al menos... Es lo que más impresiona respecto de las misiones espaciales, aunque sean para mudarse a Bohemia.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 A través de Frecuencia Cero, por supuesto, del 80 y el retorno del gigante Radio Show. Ahí estamos junto a mi amigo Gustavo Bolasini, todo ello por intermedio de la red satelital de Farco. Agradecemos a Cristian Torres y Pepe Frutos, más o menos, dice usted. Ah, le mandamos un, un gran abrazo desde aquí. Una revisión de los proyectos más ambiciosos de la historia demuestra que solamente cuando hay consideraciones que hacen a la defensa de un estado o cuando la promesa de réditos económicos es saltamente tentadora, significativas porciones del producto bruto pueden ser puestas a disposición para el elogio del poder. A través de todo el país. años la ciencia lo derrubinó la gran explosión más comúnmente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 Radio Aire Libre en Rosario, Santa Fe, 92.1 FM del Lago, en el Valle de Calamuchita, Córdoba, y 92.1 FM, La Voz del Cerro, en Jujuy. Es una constante que nadie quiere morir, y mayormente algunos no quieren morir pobres. El dinero fluye como cerveza gratis para proyectos que prometan cumplir con dichos propósitos. Y en cierta medida esas promesas llegan a todos los estratos de las sociedades, logrando que quien tenga dos dedos de frente no deje de honrar a quien tenga el poder y autoridad sobre nosotros. Generalmente, cuando eso sucede, no hay confrontación. There's crying in the kitchen And there's fighting on the street And there's cocaine in the school yard Yeah, my heart don't miss a I can't let go I can't let go And the preacher's on the telly And he's handing me the phone but a luxury Cuando miras al infinito, hasta donde puedes pensar sin cansar. Do, do, do, donde no llegan los ojos, donde no llegan, llegan los ojos, ojos, se puede oír nuestra voz, se puede oír nuestra voz. voz, voz, voz Hacia nuevos universos viaja el mensaje de Big Bang. Bang. Bang. Bang. Pensando sin cansarse, se puede oír nuestra voz a través de 94.3 Radio Cultura en Santa Fe. Un gran saludo a Nicolás Rojo, eh que hace muchísimo por nosotros. Hace tiempo que no sabemos de él, pero un gran abrazo desde aquí. 98.1 FM La Nueva en Formosa. 99.9 Focus FM en Epuyén, Chubut. 100.9 FM La Milagrosa, aquí en Matadero, señor Hernán. Pesinos.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 los 64.000 kilómetros de carreteras interestatales que fueron creadas en la era Eisenhower para mover material y tropas para la defensa de la nación podemos ver que siempre hay dinero cuando el argumento motivador es el indicado casualmente la red también es altamente utilizada por vehículos comerciales y creció com un pulpo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 Durante el programa de transbordadores espaciales, el riesgo empírico de muerte era muy alto. Contando dos transbordadores perdidos en 135 lanzamientos, la probabilidad para un astronauta de no regresar a casa era de 1.5%. Piense, June, si cada vez que usa la bici para venir a la radio tiene una probabilidad de morir del 1.5%. A Big Bang lo operaría Cadorna, ¿no es cierto? Para la tripulación del Columbia parecería que había ganancias que hacían que el riesgo valiera la pena de hacer el viaje. <risa> beep beep beep beep en señales de radio en procura de alguna otra civilización big, big, big Brasil? Brasil. se escucha big big bang. Bang. el género humano debería sentir orgullo que miembros del ex especie voluntariamente pusieran sus vidas en alto riesgo para extender las fronteras de nuestra existencia colectiva. Hay una importante nota de un astronauta en estos días, ¿eh? que explica qué difícil es eso. Esas personas fueron las primeras en asomarse a ver lo que había del otro lado del abismo. Fueron las primeras en escalar una montaña o en navegar un océano. Las primeras en subir al cielo y dar vueltas alrededor del planeta como en una calecita. de años, la ciencia lo denominó la gran explosión, más comúnmente, el Big, Big Bang. Parecería que la mejor manera de poder alcanzar nuevos lugares en el cosmos es que la conquista esté vinculada a la seguridad nacional de los países. Si la ciencia y la tecnología pueden asegurar el resultado victorioso en la guerra, como parece indicarlo la historia de los conflictos militares, quizá persista cierto interés de sectores del poder en seguir volando en los vientos del invierno. lugar del universo. Se escucha el Big Bang. donde puedes pensar sin cansar do, do, do, donde no llegan los ojos donde no llegan los ojos se puede oír nuestra voz se puede oír nuestra voz, voz, voz hacia nuevos universos viaje el mensaje de Philip para la humanidad quizás sería más redituable que en lugar de estar contando el número de bombas inteligentes alojadas en los arsenales, se procurara tener más científicos e ingenieros trabajando para hacer un mundo mejor, incluso hasta en domingo.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 Debemos lograr encontrar en Marte combustibles fósiles y desentrañar porque no hay agua fluyendo en su superficie. Debemos seguir visitando asteroides para aprender cómo desviarlos cuando vengan a impactar al planeta y así evitar que este colapse. Múltiples tareas nos quedan por delante en cuanto al cosmos se refiere. Por mencionar solo esas y algunas otras debemos... Por ejemplo, perforar los kilómetros de hielo que hay en Europa y explorar el océano líquido de esa luna. Debemos explorar Plutón y su familia de cuerpos celestes en el sistema solar exterior, porque allí habrá claves acerca del origen de nuestros mundos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 a Alex Santana de Busley Park, Sydney, Australia hay Icarus Music por su aporte de música para el programa, al departamento de edición de frecuencia cero en la figura de dos célebres astronautas Leo Montenegro y Edgardo Ausielo. Si Edgardo vuelve más alto del espacio, no sé no va a pasar por ningún lado y que Leo venga más flaquito dice usted cortado el pelo que cosas raras propone usted la verdad que pero quien hace toda la tarea nosotros que alguien que tiene los pies en la tierra, el señor Hernán Yunes, por supuesto. En la conducción Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire sin locutora. Es una tormenta de facha. <risa> Nuestro querido Hernán Yunes en la dirección general, Hernanda Isis, colaboran, aunque o eh, sea, anda extraviado. Lucas Darwichi y Javier que hace sus apariciones estelares a fin de mes una realización bella asociados para Frecuencia Cero puedes comunicarte con nosotros a través del mail bigban.com.ar o simplemente visitando nuestra página www.bigbanradio.com.ar también estamos en Twitter Facebook, Flipboard, Tumblr Radiosnet, Meliones Radios, Tuning, Simple Radios Radios.com Todo eso que no le gusta al señor Matías. Pero bueno, es lo que hay. Será hasta la semana que viene. Chao.